Puso a tocar el bajo y empezó. Pom, pom, pom, barom, pom, pom, pom, pom, y Freddy m e r c o y dijo: Menudo temazo tenemos entre manos. Oh, oh, oh, oh. Y así hemos empezado hoy con este gran éxito de Queen a n a d h e r One Buys t e d a s de 1980. ¿Qué tal estáis, amigos? Buenas tardes a todos. Ya es jueves, ¡bien! <risa> y nosotros tenemos toda la tarde por delante. Para hacer que sea el mejor momento del día, ya lo s a b e s las tardes en Kiss FM son una auténtica fiesta, las más frescas y divertidas, y contamos contigo, por supuesto que sí. Toma nota de nuestro número de WhatsApp: 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como playkiss-es. Fíjate, el domingo va a ser un día muy especial, un día dedicado. Al amor incondicional de las madres. Así que hoy, y porque madre no hay más que una, queremos saber con qué te daba o te sigue dando la brasa tu queridísima mamá. Hoy con Smart Box, un pack que se llama Aventura. f o r g e t a b o u t it どうぞ。<Yes. S 1> Things that we were working on. Slow c h a n g e m a y p u l l us apart. Wanna let it s in? お q u estáis deseando? Un, dos, tres y chas, ya es jueves y ya huele fantásticamente a fin de semana. Un tiempo genial para descansar y para estar más con la familia y disfrutar de las gracias, payasadas, manías y tropelías de los más pequeños. Lo que no saben los enanos, y eso es ley de vida, es que en cuanto las mamás dejan de reírte las gracias, empiezan a darte la brasa. Correcciones que se convierten en mantras, que se repiten como el ajo y que duran más que las pilas del conejito de la tele. Otra cosa que tampoco saben los enanos es que una mamá tiene la visión de un halcón, el oído de un elefante, el olfato de un tiburón blanco y domina mejor que nadie la técnica de la gota malaya. Así que hoy, y porque madre no hay más que una, les vamos a dedicar el programa a estas increíbles mujeres que, a pesar de que ya todos menos los calvos peinamos canas, siguen encontrando la ocasión de darnos la brasa. ¿Con qué te la da o te la daba la tuya? Ya te dije que esa persona no te convenía. Si sirves para salir, sirves para trabajar. <risa> 606-712-658. 606-712-658. O bien en nuestras redes sociales, PlayKiss-es. Como todas las tardes, hoy queremos contar contigo para pasarlo bien en estas tres horas que tenemos por delante. Y a cambio, tengo un detalle para vosotros: un pack con SmartBox que se llama Aventura. Y para Aventura, la que comienza ahora. Abrimos líneas.、Uh, hello. ¿Estás en PlayKiss? Con r i c k y García. ¡Ay,、ah, no! The way it goes, and you ain't right for s u r e You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. w e l l there's nothing more to say. Great big healer of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. スト、er、es con Ricky García。 Pues un 28 de abril pero de 2008, la cantante estadounidense Madonna lanza su undécimo álbum de estudio Hard Candy, última producción discográfica junto a su discográfica de siempre, Warner Bros. Andy, que se refiere a la juxtaposición de la dureza y la dulzura. Resultó un éxito tras debutar en la posición número uno en 37 países, incluyendo Estados Unidos. Además, se convirtió en el undécimo álbum más vendido en el mundo en 2008. Madonna contrató para este material discográfico a los productores Justin Timberlake, Timbaland, Pharrell Williams y Nate Dania Hills, quienes le dieron un disco al disco en estilo pop urbano combinado con dance. Para la portada del álbum, Madonna había decidido retratarse como la virgen de c h i s t o Kowa, conocida también como la Madonna Negra, pero más tarde cambió de parecer, pues sintió que la idea podía ser controversial. Ahí va una de las canciones de ese álbum, es la que suena y se llama Give It To Me. You're only here to win. Como este, esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Estamos pre-celebrando el Día de las Madres, que es el próximo domingo. Si te acabas de incorporar, hoy queremos saber con qué te daba la brasa tu madre o te la sigue dando, que todo es posible. 606-712-658 o PlayKiss-S en redes. Hola, buenas tardes. Soy Eduardo de Jaén, aplicado en Madrid. Hola, Eduardo. Pues una de las cosas que yo nunca he hecho porque no me apetecía e n la cama. Y es que no me apetece. Y lo mismo a lo mejor mi madre viene a ver más a Madrid o viene lo que sea, tal. Y llega a mi cuarto y a mí no manda las luces para más y no h echo h e la cama. Ay, ay.、Oh. Y me meto unos broncones. <risa> <risa> que a p a r t e de que es mi cama, que ya la haré yo, que luego se va a deshacer, hombre, ya. Hola, soy Isabel de t e r r a s a Hola, Isabel. Pues hasta hoy en día, que mi madre tiene 91 años, ¿Sí? todavía me da la brasa ¿Sí? el día que llueve. <risa> ay, hija mía, no salgas de casa, que mira el tiempo que hace, a ver si te va a pillar la lluvia. Cuando p l e g o tarde de trabajar por la noche, ¡ay, hija mía, vigila, vigila! ¡Vigila que no te vaya a pasar algo por ahí o te corran! <risa> Eso hoy en día todavía me lo hace. Hola, soy Diego de Madrid. Hola, Diego.、Eh, pues en aquello que me está dando mi madre la brasa、sí. es siempre lo de haber estudiado, nene, haber estudiado, nene.、Eh, siempre cuando estudias tienes más opciones, nene que tienes más opciones. Y aún así, aunque tengo un trabajo estable y, <risa> y tengo ya más años que, que la edad de piedra. Me sigue diciendo, seguro que si hubieras estudiado tendrías más opciones y tendrías otro trabajo mejor. Pero bueno, q u é es lo que vamos a hacer. Madre, no hay más que una. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Sandra de Granada. Hola, Sandra. Bueno, mi madre me sigue dando la brasa、eh, para saber a qué hora llego,、eh, si estoy bien, si no me ha pasado nada. Y sobre todo, ¿Sí? cuando salgo con algún chico, voy, voy, voy.、Eh, quiere saber si todo ha ido bien y ¿Sí? si me encuentro en perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Estamos nosotros aquí todas las tardes. 606-712-658. Cuéntanos la tuya. Tenemos tiempo hasta las 8, ya lo sabes. Las 7 en Canarias para disfrutar a lo grande. Quédate con nosotros. Esto es. Todas las tardes. En Kiss. s h e yelling for lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you w o u l d see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one on one. But you become somebody out, round everyone out.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 We're all only... Lo mejor de los ochenta y los 90 hasta hoy. Hasta hoy. 何 Y el sonido de Velvet. Bueno, hoy que estamos dedicando el programa a lo más importante, a las mamás, déjame que te haga una sugerencia. Para que tus cosas, las que te importan, las que están en tu casa, no te digan adiós para siempre, ¿eh? voy a hacerte una recomendación para que andes tranquilo, tranquila. Securitas Direct. En tu casa residen tus cosas más importantes y deberías protegerlas con una buena alarma. Y en Securitas Direct saben mucho de eso. Mira, llama al 900-900. 1-2-9-1-2-9. 9-0-0-1-2-9-1-2-9. 129. El teléfono es gratuito. Te informarán de todo, al detalle y con una amabilidad exquisita. Y así mañana tus agobios serán otros. Ahora son prácticamente las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Momento para ponerte al día con las noticias con Ismael Aranz. Esto es Kiss.